¿Querés que te diga la morgue? Ayer había un paciente en el rayo del sol. Eh, uh -huh. Un óbito, sí, porque no había lugar. Se supone que la morgue tiene que ser un, un lugar donde haya una refrigeración. Ellos están en una salita de espera. Eso es totalmente infecto contagioso. La salud pública en el país está mal, pero lo nuestro es catastrófico.